La importancia creo que para la actualidad, para las personas del mundo, eh, sobre la conexión con el sol es que si nosotros pensamos que el sol es luz y según las profecías antiguas de los incas y pre -incas y la cultura Mu del continente americano, eh, profetizaron un tiempo de oscuridad, o sea, en que nuestra evolución, nuestra era llegará a un tiempo de oscuridad y si el sol es luz, significa que mientras más nos relacionemos con la luz más trayamos a nuestra a nuestro ser a nuestra forma de vida a la luz pues llegará una época de, de claridad si hablamos de un tiempo de oscuridad una, una época una fase de oscuridad entonces lo lógico es que a algo oscuro necesitamos una claridad pues tenemos el sol desde que nace hasta que duerme, todos los días y de noche, la luna que refleja el sol. Esa, esa luz del sol es la que puede ayudar a aclarecer esta, este tiempo de oscuridad. Nosotros en los últimos años, eh, justo en esta época de cambio en la oscuridad, eh, el humano como que pierde el contacto con su madre, la madre tierra y al perder contacto con la madre, olvida ciertas cosas sagradas, como comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Solamente la conciencia de que cada ser vivo es, ya cambia. Si usted no lo ve como un ser vivo al arbolito, al pajarito, a las mariposas, al río, al agua, todo, entonces usted no ve el mundo real, usted solamente ve una parte de este mundo. Contactarse conscientemente con el sol eh, es algo muy fácil, eh, por ejemplo lo que yo hago es mirar al sol, esa es una tradición ancestral, en la cultura inca y yo creo que en toda cultura solar, egipcia, zoroasta, los mayas, los sacerdotes sabían ese secreto de mirar al sol. En la mañana, por ejemplo, es fácil mirarlo y en la tarde es fácil mirarlo. Y lo hago es como una oración al sol. Entonces estoy de pies, sin zapatos, y siento la tierra y empiezo a mirar el sol. Para mí también es una forma de alimentarme, porque si hablamos antes de los ayunos, eh, cuando ayuno, seguramente, si no sé coger la energía del sol, voy a morir. Pero esto, yo no ayuno realmente, porque estoy cada día tomando mi comida por medio del sol. ...mirar al sol es como alimentar mi cuerpo... ...entra por los ojos la luz... ...hace que creo un efecto acá en mi cabeza... ...porque siento como más luz... ...y de ahí baja por mi columna, así lo siento... ...entonces después de haber hecho... El ...alimentación o mirar al sol... ...en ese momento estoy más fuerte... ...como que he desayunado completamente... ...y después de eso cierro mis ojos... ...y me quedo un tiempo con los ojos cerrados... ...solamente mirando esa luz dentro de mí... ...y de repente empieza a hablarme algo, o yo veo, una escucho algo, o veo una visión. Soy un, un seguidor del Camino del Sol, que significa para mí, más concreto, un hombre que quiere seguir o, o sigue el Camino del Sacerdote del Sol. El cambio está en nosotros. No vienen de otras partes a cambiarnos, sino que si nosotros cambiamos, cambia el mundo.